En Radio Argentina, como todos los mediodías, de lunes a viernes, de 12 a 13 ¿Qué tenés para contarle a Hugo? Cortito de argentino, Fabián. Gallego. Bueno, ahora vamos a estar eh, charlando con... Con, con el gallego y, y, y contando un poco cuáles son las principales novedades de este argentino de Junín se ha cortado Fabián Pérez, nos vamos a ir mira mira mira la movida que hacemos nos vamos, del gallego Pérez a Nico Ricciotti en, en España, Nico, un placer saludarte, bienvenido a este uno contra uno radio, José Montesano te saludo, en un ratito el gallego Pérez cuando contactemos nuevamente Telefónico. ¿Cómo estás, eh, Nico? Bienvenido. ¿Qué tal, José? Feliz año para todos, muy bien. Bueno, lo mismo, lo mismo para eh, para vos. este Ha cerrado un, un buen 2013, eh, incluso con, con una victoria importante sobre el cierre del año, pero un balance que te tiene que dar, Nicolás, altamente positivo. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, bueno, para mí ha sido un 2013 eh, inolvidable, creo que a nivel eh, deportivo... Eh, bueno conseguí muchas cosas importantes y, y bueno con bueno, el equipo eh, ha sido algo increíble hemos, hemos tenido un 2013 para, para la victoria, porque o sea, sumando sumando las victorias quedamos como el, el cuarto mejor equipo de la de la liga se así que para un, un club humilde como, como es el nuestro es algo es algo muy importante bueno este pe, pero además se afianzaron rápidamente también nico Sí, aunque cuando cuando empezó el año pasado nos costó un poco, eh, perdimos seis partidos seguidos, pero bueno, después a medida que fueron pasando, desde que ganamos el primero sí que tuvimos, fue todo para arriba, tuvimos un, un grandísimo año y bueno, esta temporada 2013-2014 está siendo eh, sorprendente para todos porque bueno estamos a, a ocho victorias en 13 13 partidos y, y bueno, estamos... Luchando por, el, por un puesto en la, en la Copa del Rey Que para, para toda la isla Y para todos los para, para nosotros era algo dispensable Así que estamos muy muy orgullosos Y muy contentos ¿Comparado con qué es el, el Tenerife? A ver eh, que, si, si querés y, y, y, y, y, y podés hacer el ejercicio de imaginar Comparado a qué sería en la Argentina ¿Qué equipo? A ver, dejame pensar Eh, no es fácil, porque capaz que no está. <risas> sí, no, y, no, y no es fácil, no es fácil, porque eh, nosotros, comparado a, lo, a los otros equipos que, que están en la Liga CD, tenemos un presupuesto eh, muy bajo, que nos llega a los 3 millones de euros, y bueno, hay equipos como, por ejemplo, Real Madrid y, eh, Barcelona, que tienen más de más de 20 millones, así que nosotros somos uno de los, de los equipos humildes, subidos de, de la y que, bueno, están peleando por supuestamente por un por mantenerse y clasificarse a en, en, en la categoría y, y estamos teniendo hoy en día un, un año increíble y nos encontramos en, en la parte en la parte alta de la tabla así que la verdad es que no sabía decirte como es que estaríamos uh -huh. en Argentina. Fabi, ahora sí puedes saludarlo a Nico Ricchotti. Hola Nico, ¿cómo te va? Feliz año, buen buen 2014 2014, perdón, ¿eh? Gracias, va. ¿vale? Feliz año para vos, Fabi, ¿cómo está? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, van a abrir una nueva... El primer partido va a ser el de ustedes, el viernes. este el último juego jugaste más de 23 minutos, tuviste una buena valoración. Pero están teniendo en, en, en Seculich, eh, en su pivot, este, el Montenegrino, un jugador realmente muy bueno que inclusive eh, la prensa lo ha destacado como, como el pivot del mes o, o el jugador del mes, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que sí, que, que el lado eh, para nosotros, bueno, es el, el referente y, y la verdad que está teniendo un grandísimo año, eh, sobre todo bueno el mes de diciembre que fue jugador más valorado de, de toda la liga y, y bueno, para nosotros no, nos facilita un poco un poco todo y, y bueno, lo buscamos, lo buscamos siempre a él como primera opción en ataque y siempre está respondiendo, así que bueno, esperemos que, que siga así y que, y que nos siga ayudando a ganar, porque creo que que es un jugador clave del equipo. Van con el Cajasol, ¿verdad? Sí, contra Marquito Mata. Está bien, está bien. este ¿Es importante este partido para este, seguir este pensando en la Copa del Rey? ¿O no piensan en eso? mira a principios de año sí, no nos no pensábamos, pero ahora estamos, estamos ahí tan cerca que, que sí que tenemos eh, la cabeza puesta en eso. Y, y bueno, prácticamente nos quedan dos partidos en casa y dos partidos afuera. Y bueno, jugamos contra el Casasol, que también están luchando ahí por, por meterse en la Copa y bueno, no va a ser un partido fácil, pero pero bueno, nosotros en casa nos sentimos cómodos y, y tenemos... nos sentimos cómodos, y tenemos un buen ritmo, jugamos bien y, y bueno, vamos a ver, deberíamos... va a ser un partido duro, pero tendríamos que ganar y ya estaríamos a, a un pasito de la Copa. Claro, porque hoy tienen eh, récord 8-5, ¿sí? este sí. y CajaSol llega con 6-7. Sí, eh, sí, sí. Por eso una victoria y arriba de ustedes lo tienen a Unicaja también con el mismo récord. Este, y el Gran Canaria con 9-4, es decir, una una victoria casi los los metería en, en, en, en la copa. Eh Y quiero hablar de, de Seculich, que, que, que además de lo que le está rindiendo y de lo que dice la prensa, este los números son tremendos, Nico. Es el máximo anotador, está prendido ahí en, en, en todos los rubros estadísticos, está entre los cinco mejores reboteros también, de entre los seis mejores reboteros de hasta aquí de la temporada. Sí, eh, el dado está haciendo un año increíble. Nosotros este año tuvimos un poquito de mala suerte con el con el juego interior nuestro eh, a principio de temporada se nos lesiona eh, el, el griego un jugador griego que un 4 que teníamos el año pasado que, que había había jugado terminando juga muy muy bien eh, un partido de pretemporada se rompe los ligamentos cruzados y, y bueno y el pipa que todavía no, no pudo casi ni jugar porque sí. eh, tuvo tuvo direcciones tu recaídas y bueno recién ahora está está volviendo y bueno si dios quiere mañana ya se cambia con nosotros, y bueno, estará a disposición del de entrenador, a ver, no sé qué decidirá, pero entonces eh, teníamos, bueno, el juego interior bastante bastante complicado, y bueno, claro, eh, se echó la mochila, se puso la mochila, y bueno, la verdad que no eh, hizo, hizo tanto la ausencia que tenía, bueno, así que, eh, bueno, hay que hay que aplaudirlo, porque la verdad está muy muy bien. ¿Cómo estás vos, Nico? Todo muy bien, la verdad que muy bien, estoy muy contento, eh, bueno, este, acá en Canarias, en Tenerife, sería como mi segunda casa, te va a ser ya mi cuarto año, y, y bueno, el equipo está, está funcionando, me siento me siento bien, me siento cómodo con, con mi compañero, con el entrenador, y bueno, la verdad que las cosas están saliendo bien, y cuando cuando es así, eh, la vida se hace más más fácil, y, y bueno, se disfruta mucho más. ¿Qué te pide Alejandro Martínez cuando entras a la cancha? ¿Qué te pide el entrenador? ¿Qué te dice? ¿Qué, qué hagas? ¿Qué cosas? Y él, bueno, él sabe cómo es mi, mi, mi estilo de juego porque hoy en día ya ya me conoce más que bien y, y la verdad que me da me da bastante libertad a la hora de, de jugar. Eh, yo soy, bueno, un jugador bastante que me gusta correr, dinámico, que juego bastante uno contra uno y, y, muy, y salgo casi siempre fuera de, del sistema. Así que él me da... Me da esa libertad y, y bueno, saliendo de, desde el banco A veces, me bueno, tengo el, el rol ese Un poquito de revulsivo De tratar de, de cambiar el ritmo del partido eh, y, y la verdad que tenés muchos minutos Porque uno ve las planillas Y, y por ahí entras desde la banca Pero termina jugando O siendo siéndonos los jugadores que más juegas Sí, sí eh, Empecé el año jugando mucho más Porque, bueno, habíamos tenido, tenido otra lesión De, de, ¿De un, un amigo de Esquirioli Y, bueno, éramos tres nada más los que nos rotaban Pero pero ahora cuando se recuperé y empecé a pedirle del banco, eh bueno, mi minuto lo sigo teniendo y cuando hay eh bueno, apretados y eso también entra en cuenta, así que para mí es diferente salir de curado de estudiante porque así a cabo que que mi minuto no va a ser, así que estoy, bueno, estoy contento con el rol que tengo y bueno, lo no tengo más que siempre. Sí, casi casi 25 de promedio, ni Claro, es un montón. <risas> sí, sí, son son son muchos minutos. Y bueno, eso me sirve a mí porque la verdad que el roce que se tiene eh, partido a partido contra los tremendos jugadores que hay en esta liga, eh, bueno, me ayuda ayudan a crecer. Así que eh, sí. estoy muy contento con eso. Sí, 11 on, puntos de promedio, 2,7 asistencias. Eh, ¿Este roce te hace ilusionar en la, eh, con la selección, Nico, o, o casi que vas paso a paso? Eh, te lo pregunto porque además formaste parte de, de, del equipo en la preparación, estuviste en la Copa Stankovic. Sí, mira en la, la verdad la, la ilusión está siempre y, y bueno es, pasa que es algo que bueno que no depende de mí solo lo que tengo que hacer es eh, jugar y entrenar día a día y bueno y demostrar que, que uno puede, puede formar parte de el bueno, grupo de la selección y, y bueno entonces esa, esa es mi ilusión así que yo de momento me lo tomo con calma trato de, de jugar eh, en función del equipo y tratar de sacar eh, bueno el máximo rendimiento a, a, a mi juego para para ayudar a, al equipo a ganar y, y bueno después de eso es, es, hay cosas que están fuera de mi alcance y, y bueno me gustaría que bueno, a, a mí como argentino estaría claro que me, que me encanta mi not tarea la selección hablamos con nicolás riciotti el hombre que está jugando en el básquetbol sí. español eh, va a enfrentar al cajasolrés 10 de la noche 10 y cuarto partido televisado con su equipo, con el Tenerife y le preguntamos por el nivel de la liga española, independientemente de la crisis, independientemente de, eh, obviamente seguro algo ha bajado por el tema de las contrataciones ¿Cómo ves hoy el nivel vos que ya jugaste con anterioridad el nivel de esta liga ACV española que después de la NBA para nosotros por lo menos como la mejor liga del mundo? Mirá, la verdad que el nivel a mí me parece muy muy alto y muy exigente, es una liga que todos los equipos están están bien armados, eh, tienen 10 jugadores en plantilla que pueden que pueden jugar eh, todos y sobre todo físicamente eh, hay jugadores muy muy grandes, muy muy grandes y bueno, quitando los los equipos de arriba, por ejemplo, Barcelona, Real Madrid, que tienen eh, bueno, presupuestos altísimos y lo que está metido en Euroliga, eh, este año ha sido se ha equilibrado un poco y están estamos todos cita ahí más en eh, mitad de tabla eh, igualados, comparado al año pasado que el año pasado sí que había una, una diferencia bastante grande en lo que era el, el primer equipo, eh, la media tabla y, y los últimos, claro. así que yo creo que este año a eso que se nivele un poco el tema de la crisis y eso eh, la zona media de tabla está más igualada Y, y Nico y bueno, con tus viejos hablas a, a menudo eh, y, y me imagino que todavía te debe dar algunas indicaciones, Marcelo Lorenzo ¿no? Sí, sí, bueno, mi viejo la verdad que este año tuve la suerte de que pudieron venir a visitarme y, y bueno, me vieron me jugar, que hacía Estuvo bueno, hace vino, poco, ¿no? Sí, es que estuvo acá, estuvo nos vio jugar contra el Barcelona uh -huh. después nos vio jugar en casa contra el Juventud, que perdimos también, y, y él, bueno se iba a ir pensando que no lo iba a ganar y bueno, el último partido lo, lo ganamos así que <risa> Eh, está cualquier cosa encima este. <risa> <Medio risa> me <risa> son los dos, Nico vos con el viejo y, y <risa> vos <risa> llegas llegó también, bueno, ya, no, vale. pero... nah, después, después ganó, después ganó. Ah. Sí, ganamos, ganamos, y bueno, estaba, estaba más contento eh que, que yo porque si a no me lo puedo creer que, que voy a venir yo y lo voy a ver perder los tres partidos y así que estaban estaban los dos contentos. Así. ¿Lo viste jugar al viejo mucho vos? Y sí, yo lo vi, lo vi, lo vi bastante, pero este tengo algunas no, no tengo muy recuerdos muy claros de o sea, porque yo en la, mi época que iba a la cancha, imagínate, cuando era cuando era muy pibito eh, me distraía y hacía me, o sea, cuando, la época de Peñarol que se me acuerdo que me, yo me sentaba en el banco de suplentes y me ponía ahí con con Tato a hablar y, y bueno, salía con eso a la cancha y todo, y la época de Comodoro es la que más presente tengo de, de él como jugador Sí, fue, un, fue, Marcelo fue un enorme jugador un enorme jugador que cuando apareció en la época de, de Pacífico realmente era, era muy lindo verlo jugar, porque era un base distinto, estábamos por ahí acostumbrados a otro tipo de bases y fue realmente un En ese momento fue como un jugador revolucionario en el puesto, con unas patas tremendas, con una velocidad, un vértigo uh -huh. chiquito, pero muy fuerte, y eh, con eso tenía... Encima en esa época usaba la, la usaban las tiras blancas con las tres tiras verdes, y bien sí. apretado y bien ajustado el cuerpo, cosa que a mí me, me quedaría muy ridículo, este, <risa> con esos llorcitos bien cortitos, eh, tipo en Mundial del 78... Y, y Marcelo con los rulos y el pelo este largo, realmente fue un gran jugador, Marcelo fue un, un gran jugador. ¿Te asemejas al juego de él o no? Nada que ver. Y algunas cosas, algunas cosas eh, sobre todo la por ahí la, la velocidad eh, eh, puede ser que que, ese, que, que sea, sea parecida, pero después bueno, yo, siempre lo hablamos y y yo creo que eh, o lo dice él, que yo por ahí soy un poquito más anotador que, que, lo, que, lo, que lo que era él aparte bueno, él también juega de base y yo eh, de base hace bueno, hace bastante que no juego así que también eso eh, tiene que ver Nico nada, gracias por el tiempo lo mejor este seguro que el viejo debe haber escuchado le van a llegar comentarios, así que lo dejaste allá sí, arriba sí, no, le mando un saludo antes que de nada porque si no pues se van a enojarse Y él, él, él sí, está los de... martes, ¿no? Con la, con la radio Sí, está ahí, está en Madrid Está con la radio Y, sí. y bueno, está, la verdad es que le gusta mucho Y lo hace con, con, con mucha pasión Así que está Está bueno, eh, está bueno, sí, está sí, bueno. Sí. Y si no bueno. que, escuch, que escuche la nota en 1contra1web.com Claro, también eh, Seguramente de la tarde es, va a estar ya eh, También, seguridad. también Seguro, seguro Seguro que la la, la estaba escuchando Así que Mi hermana era la que no podía enganchar la radio Uy, Dios Pero bueno, la va a escuchar después. Nico, un abrazo grande, lo mejor para para este 2014 y gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para usted y lo mejor para ustedes también. A ver, Nico. Bien, Nicolás Ricciotti, el, el, el hombre del Tenerife, ¿eh? de, de el compañero de Pipa Gutiérrez luchando ahí para llegar por la Copa del Rey. Nosotros este tratamos siempre de, de que los jugadores que están en el exterior también tengan sí. su... Su espacio lo hemos hecho bastante sobre el cierre de, de 2013 y es una costumbre que, que queremos mantener. Lo que pasa que a veces la, la, la información nacional nos abruma de tal manera eh, eh. que hasta nos quita espacio para para hablar de los argentinos en el exterior. Bueno, Nico Ricciotti es un fiel ejemplo de esto. Espinosa habló eh. hace poquito, Nicola Províctora. Hablando de los extranjeros en el exterior, hay que sí, decir la que Pinocha. Indiana que venía en racha perdió ayer contra Toronto 95-82. 95-82, ¿verdad? Este, pero qué bueno que hasta aquí ha sido buenísimo lo de lo de Indiana y por supuesto primero. lo de Licecola con otro con otro rol, pero adaptándose sí. rápidamente y, y dándole cosas importantes al equipo de, de Indiana. Ayer 7 puntos para Luis Licecola, 4 rebotes, un recupero, una asistencia en la derrota frente a Toronto 95-82, Indiana que sigue primero. ...en la conferencia del Este... Claro. detrás de Indiana está Miami... Y, ...y tuvo un gran mes... ...hablando de los argentinos... este ...hoy hoy juega el Unicaja contra el Vasconi... ...el equipo del Chapo y de Leo Malnó... ...por Euroliga, sí... ...por el top 16 uh -huh. de la Euroliga... ...y decía, tuvo un gran mes... ...en diciembre Manu Ginóbili... ...que terminó promediando... ...15,3 puntos de promedio por partido... ...4,4 asistencia... ...3,7 rebotes... ...24 minutos... 92% libre dos